Estás escuchando Radio en Fuga Bienvenidos, buenas tardes a todos los, a los amables tertulios que se sumaron acá a esta idea de venir a conversar, eh, tenemos a Federico ahí que nos está ayudando en el tema de lo, los controles, Paula ahí que no sé qué está haciendo, no, que está tomando apuntes también y están los controles y bueno estamos con, eh, por motivo del 16 avo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que organiza el CLAE que empezó eh, ayer y termina el 15, o sea el lunes, ¿no? ...se da todo acá en Montevideo... Eh, ...estamos... ...nos acompaña... ...Juan López, que viene de San Luis... ...que también me contaba que es una delegación de... ...gente de 155... De, eh, ...gente que vino, ¿no? ...personas... Eh, ...después tenemos a Matías Sosa... ...que también nos está observando... ...también viene de San Luis... Tenemos, ...estamos con Caterina Salazar... Catalina. Cat, ...Catalina... ...Catalina Salazar de Santiago de Chile... Eh, y después José Maritano, también que viene de Santiago, nos visita de Santiago. Bueno, la presentación se la dejo a ustedes. Ustedes mismos, más o menos, cuando empiecen a hablar, digan más o menos un poco qué, de, de, qué estudian y cuáles son su, sus, sus intereses acá en el Congreso. Y, bueno, ¿Y, y bienvenidos. Eh, bueno, eh, hola, buenas tardes. Eh, yo soy Juan. Eh, vengo de San Luis, eh, una, es una provincia de Argentina. Eh, estudio en la Universidad Nacional de San Luis, eh, en, en la Universidad Nacional de San Luis, que está ubicada en una provincia como San Luis, que se diferencia un poco de cómo es, como es el sistema que está centralizado acá en Montevideo. Como vemos en esa comparación más visible de que toda la universidad está concentrada en la capital. Nosotros tenemos en Argentina distribuidas en las diferentes provincias, diferentes universidades nacionales que, con diferentes orientaciones. Por ejemplo, la nuestra abarca humanidades, abarca ciencias duras, digamos como la física, la matemática, la computación, y a su vez también eh, lo que tiene que ver con las ingenierías eh, agrónomas en cuanto a lo que son las producciones regionales. Por ejemplo, la ingeniería agrónoma que se encuentra en Villa Mercedes, que es uno de los polos productivos dentro de la provincia. Eh, bueno, soy militante del Fogón, que es una agrupación independiente que pertenece al MPE, que, que es el Movimiento de Participación Camilo Cienfuegos, que a partir de articulaciones que se empezaron a establecer con la FEU de acá de Uruguay, con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, eh, se llegó a la, a la idea de hacer sede a Montevideo y bueno, empezar a trabajar en conjunto desde Argentina, el MPE, con otros... Eh, movimientos eh, políticos y estudiantiles en la elaboración y, digamos, toda la sistematización y el, el contenido de este congreso que nos atañe. O sea, a mí es la primera vez que, en la cual yo puedo participar en un congreso que, bueno, que se, se, se volvió a realizar después de, de un receso que había tenido en cuanto a temas de organización. <coughs> Disculpen la voz. Sí, estamos todos. Eh, Y bueno, o sea, muy contento, hemos venido con la regional, o sea, porque el movimiento independiente se divide en regionales que tienen presencia en, en diferentes facultades, en las universidades, porque nuestras universidades se subdividen en facultades. Eh, y bueno, como, como agrupación estamos muy felices, o sea, somos una agrupación joven, tenemos apenas tres años, estamos por cumplir tres años ahora a fin de, a fin de año, y bueno, para nosotros es un logro importantísimo como organización, eh, haber podido movilizar 155 personas de hecho anteriormente el 14, 15 y 16 de mayo tuvimos acá también eh, congreso de Salud. en el Uruguay pero en Maldonado en el CLAS el Congreso Latinoamericano de ah, Salud también eh, la delegación de San Luis eh, en esa oportunidad fuimos un poco más dada la, la convocatoria al ser un poco más amplia eh, pudimos trasladar a 250 compañeros a, a la participación de este congreso que bueno, también tuvo resultados o sea, muy satisfactorios para nosotros en cuanto a la organización, en cuanto a los contenidos que se fueron eh, desarrollando a lo largo del, del Congreso. Y bueno, apostando, digamos, estas articulaciones, digamos, nosotros a nivel nacional, desde, desde la Argentina, a la articulación con diferentes organizaciones políticas, o no políticas, sino, sino más bien sociales también, institucionales como colegios. Eh, y, y bueno, y a partir de eso, extender esta articulación a lo que es el, el plano latinoamericano, ya que, o sea, consideramos que la unión latinoamericana es fundamental en los momentos en los que hoy, en las coyunturas que, políticas, económicas que están atravesando cada uno de los países latinoamericanos, generan también la posibilidad de estas articulaciones y de estos encuentros que podemos llevar adelante, encuentros en el sentido de la palabra del encuentro entre personas o estudiantes. Eh, ...que provienen de realidades totalmente diferentes... ...como son para adentro las universidades... ...como acá los chicos tienen otras realidades... ...que son muy diferentes... ...que de alguna manera, por más de que pueda cambiar... ...en cuanto al arancelamiento... Claro, eh, y ustedes, o sea, la, la facultad de ustedes es gratuita... Sí, está a cargo del Estado... ...sí, en realidad es una discusión larguísima... Eh, ...digamos, eh, dentro de lo que es la Constitución Nacional... El Estado debe garantizar el acceso a la educación superior, pero. Como derecho. Como un derecho para cada ciudadano que habite el, el suelo argentino. Eh, sobre... ah, dale, no. no, no, cierro y ya te doy el paso. ¿Sí? O sea, digo, la relatividad de este ...de este modelo de pública y gratuita. Sí. O sea, en realidad, si así fuera, eh, se puede decir, bueno, en Argentina, ¿de qué se queja? Argentina está bien. Sí. Argentina está perfecto, o sea, ¿por qué tiene que venir acá a reclamar o, o a discutir, me entendés? No, por supuesto, nunca, nunca se detiene la lucha, pero o sea, lo, a lo que voy es que hoy por hoy nuestra universidad cada vez más está siendo solventada y financiada por empresas multinacionales que de alguna manera forman profesionales que puedan legitimar ciertas políticas o ciertas eh, formas que produce el mercado, o sea, la mercantilización de la, de la educación, que es una de las banderas que, que acá estamos levantando y que estamos defendiendo esta educación pública, habla de eso realmente. Acá ya no pasa a ser un derecho, sino que pasa a ser un privilegio. Y la educación pública y gratuita es una mentira pública porque cada vez se sectoriza más. Y cada vez el acceso es más difícil. Y cada vez son menos los, los, eh, los lugares o los campos de aplicación que puede tener, ya sea por la... Tecnificación, que o sea, la diversificación, o sea, tenés eh, eh, títulos intermedios, eh, pero una de licenciatura, después tenés el, las carreras de grado, posgrado, eh, especializaciones, que terminan siendo eh, privadas y tenés, tienen que ser pagas, ¿me entendés? O sea, porque al final, o sea, cuando nosotros decimos, porque, como cerrando, eh, la educación gratuita y de calidad es eso que realmente sea gratuita, que el Estado se encargue de cada vez... O sea, lo que nosotros pedimos es que cada vez aumente más el presupuesto que se destina a la educación, porque nosotros vivimos, pasamos por momentos terribles a nivel, a nivel social, económico y con todas las políticas sociales de lo que fueron los años 90, en los cuales nosotros estuvimos sometidos a un vaciamiento eh, del Estado, el Estado ya dejó de, de ser ese benefactor que podía garantizar una educación para su pueblo, la seguridad, el trabajo. O sea, las políticas neoliberales implementadas en Argentina afectaron todas las cúpulas sociales, o sea, hasta haciendo desaparecer la clase media. O sea, prácticamente... En cuanto o a sea, nosotros como argentinos siempre venimos y defendemos muchas luchas y reivindicaciones históricas que ha llevado adelante el movimiento estudiantil, como allá en Córdoba en el año 18, con la reforma universitaria, y bueno, como tantos otros compañeros que que siguieron su lucha por reivindicaciones que no iban solamente por si solo tenemos educación o no, sino qué tipo de educación recibimos, qué conocimiento, por este conocimiento estratégico realmente, que sirva para el engrandecimiento del pueblo y no simplemente para el beneficio de unos pocos o de capitales que ni siquiera tienen, tienen que ver con nosotros o con nuestra identidad nacional. Eh, bueno por eso siempre parece raro muy contentos sea, muy felices de poder compartir esto de, de poder generar espacios de discusión de poder eh, darse a la, al diálogo con otros compañeros que, que vienen de otras realidades diferentes que hasta nosotros mismos tenemos realidades diferentes realidad, las diferentes disciplinas también tal cual fundamentalmente o sea porque nosotros a ver ahí tenemos a los compañeros también que no los compañeros tienen una mirada que de alguna forma podría aportar, ¿no? Pensaba, disculpa que te interrumpa, pensaba que todo este proceso de que él hablaba de mercantilización de la de, de producto de educación, ¿no? Ustedes tienen como más eh, sí. propiedad, no sé si es propiedad, ¿no? Pero han visto un proceso bastante el proceso de, de neoliberal que se dio en Chile es bien, es bien fuerte, ¿no? O sea, sí. A partir de y hace muchos años ya, sí. capaz que No quiero equivocarme de vuelta en tu nombre. Catal Catalina Salazar. Catalina. Sí. Ta. Mira, le, les cuento un poco. Bueno, yo me llamo Catalina Salazar, estudio ciencia política en la Universidad Católica de Chile. ya. Eh, y yo, yo, quiero, yo, yo quiero ser bien enfática. El hecho de que haya otros países en América Latina que estén mejor que nosotros no quiere decir que lo que hay está bueno. O sea, nosotros somos el ejemplo de un experimento neoliberal en educación que fracasó. Esa es la tesis que nosotros tenemos. Tenemos una crisis profunda. Por eso a mí me da risa un poco con vergüenza por mi país, pero también con esperanza, por supuesto. Pero también me da, me da pena porque se asocia en todos los países la educación estatal con educación pública y gratis. Chile no tiene educación pública, no tiene ni siquiera algo parecido a educación pública, y la que tiene aparte es mala. Y no solo eso, es un negocio y se lucra con esa mala calidad. Te explico: las universidades estatales y privadas todas cobran, ¿ya? Eh, las universidades estatales son las tradicionales y están las privadas, ¿ya? Y las estatales se cobra y se cobra caro. El promedio de un arancel anual en, la universidad, en una universidad chilena, en una universidad más o menos nomás, son más o menos 4.000 dólares al año. ¿Ya? Por lo bajo. Y ya tú tienes universidades como la nuestra, que es excelente y todo lo que uno quiera, pero es carísima. Y hay, los aranceles llegan a ser, no sé, tú estudias derecho, ¿cuánto es tu arancel en dólares? ¿Dólares? 8.000. dólares, ¿ya? Aparte de eso... Eh, en las universidades privadas están totalmente dereguladas y no solo eso, se lucra. Se lucra y se lucra descaradamente pese a que la ley dice que no se puede lucrar. ¿Qué hacen estas universidades? La ley lo, la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. incluso esta en dictadura lo prohíbe, pero no se respeta. ¿Cómo lo hacen estas universidades? Al no existir un rol único para tú meter la plata, ellas compran inmobiliaria y son dueños de las inmobiliarias que arriendan las universidades. Entonces, yo me arrendo a mí el establecimiento educacional y gano plata con eso. Y son cifras suculentas. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Y no solo eso. Esas universidades ni siquiera son las mejores. Son las peores. Porque cuando tú metes el lucro en la educación, no, ni siquiera no, no podías optar a una mejor calidad. Porque esa es la lógica del mercado. Yo menos plata, más beneficio para mí. Y finalmente estas universidades gastan 6.000 millones de dólares al año más o menos en publicidad. Eh, son, para qué decir, antidemocráticas. La mayoría no dejan de organizar esos compañeros. O sea, en verdad hay una crisis. No una crisis. Un fracaso. Y nosotros bueno y por, en parte nosotros por eso venimos acá primero para ver cómo están las otras universidades para ver el, el, clima, el clima internacional sobre todo que estamos viendo pero también para hacer un llamado a atención para decirle a toda América Latina que el neoliberalismo en la educación bajo ningún punto de vista es una alternativa y, y hay otro problema que lo hace más complejo que la clase política chilena tiene los intereses pero hasta la médula en esta educación y, desde el, y yo me voy a echar mucha gente encima pero hay que decirlo, desde el partido comunista hasta la derecha porque en el momento en que se abre la, la posibilidad de lucrar con la educación es un nicho de corrupción Y de corrupción transversal. ¿ya? Si yo dejo que roben, la gente va a robar, sea de izquierda o de derecha. Eso es lo que pasa. Y por ejemplo, para dar unos datos, la democracia cristiana en su totalidad tiene más de 200 instituciones educativas, y no de las mejores, y todas lucran abiertamente y están pésimas. ¿ya? La derecha, ¿para qué decir? La Universidad de la América, la Universidad de los Andes, todas, con corporaciones sin fines de luz y finalmente lucran. Y nuestro ministro de Educación, que por suerte echamos con esto de las movilizaciones, él incluso declaraba la televisión abierta cuando empezó este conflicto que no, que no había que prohibir el lucro, que había que transparentarlo, y él resulta que es dueño de una universidad. también se le impugnó de, no, eh, se le impugnó creo que uno de los parlamentarios, no estoy segura sobre conflicto de interés, y ahora está viendo ese caso, entonces la situación en Chile es dramática, y es dramática por la situación y porque, la, porque el sistema político chileno no va a dar abasto para este conflicto, no lo pueden resolver una están puta, casados Carolina. con el lucro están casados con el interés Este proceso se, se agravó ahora con el ascenso de Piñera Claramente, no? yo creo que para nosotros, por el momento estudiantil, uh, hay que dejar otra cosa clara. Esto no es contra Piñera. Esto empezó con la dictadura, cuando empezó la privatización, el autofinanciamiento de la universidad, este experimento neoliberal que se suponía que iba a funcionar okay, en que, Chile. Para que entienda la gente, sí. eh, en Chile, vos le pedís un no, préstamo sí. al Estado claro. y el Estado ah, te va a financiar la carrera. Es el tema. Carrera. La universidad, la, la, la, la, no sé si como. La educación en Chile, creo, es la sexta más cara del mundo. Y lo que se dice en Chile, en Chile todos pueden estudiar porque la Constitución garantiza el acceso, lo garantiza igual que en Argentina. ¿Y qué es la solución que tal? Endeudate. ¿Y cómo te endeudáis? Con bancos privados. ¿Y cómo, cuánto pagáis? 6% de interés compuesto. Entonces la gente está endeudada hasta las cachas tres, pagando tres veces más de lo, que, de lo que realmente vale su carrera. Parecido al sistema americano o sea, ese de, de, o sea, más, de, de, de te ahorrar te toda más, la vida sí. para, para mandar a tus hijos a la universidad, ¿no? Tiene sí. una lógica así, ¿no? Como que hay que tener una, una gran capital, capital sí, para sí, poder... Sí, sí. Claro, siguiendo con, con ese punto eh, que decía Catalina... Daré eh, algunos datos. Eh, en Chile el, el gasto en educación superior, hoy por hoy, en eh, un 85% eh, recae en las familias, solamente un 15% en el Estado. Eso incluso para los estándares de la OECD, que es una institución neoliberal, también no hay que decirlo, sigue siendo una carga muy, muy grande de la familia. Y por otro lado, eh, precisamente eh, se ha solucionado el tema del financiamiento, y de la mano con con los créditos, el crédito con aval del Estado, que fue algo que se creó durante el periodo de la concertación, el año 2005, y que con, con unas, trazas, unas tasas brutales eh, también ha tenido el tema de endeudamiento y que se hace además a través de la banca privada. Entonces, hoy por hoy es un tema que no está absolutamente regulado y donde realmente como digo, el sector privado a través de la banca... Eh, ha eh, terminado con eh, una situación de endeudamiento que es muy generalizada y yo te diría que es peor también eh, en los sectores eh, donde tienen menos recursos que son de, al final hay una inversión que, que es absurda que se en Chile y que responde mucho a lo que se ha hablado de un verdadero experimento neoliberal que pasaba que bueno. es que las personas con menos recursos terminan eh, asistiendo a universidades que son las universidades privadas y que tienen los más altos. Es claro. parte de las contradicciones que, que, de nuestro sistema. Claro. Y por supuesto que las capas más bajas ya ni acceden. O sea, imagínate que hay gente que entra a la universidad, no puede pagarla, porque aparte no es solo pagarse a la universidad, porque el crédito es solo una cosa, es mantenerse. Bueno, hay todo, todo, lo, que, todo lo que tiene que ver, y es que todo, ya, todos sabemos cómo es la segmentación finalmente para entrar a la universidad. Y esta gente entra a la universidad, se mete en un, en un crédito se tiene que ir por falta de recursos y sale con la deuda, o sea, sale más pobre de lo que entró a en la universidad. Termina pagando veces, varias verdad? veces su carrera claro. una vez egresado. Claro. Eh, lo que es escandaloso, bajo todo punto de vista. Yo bueno. también quería, antes, como escuchar el tema de por qué ahora, tal vez por qué en este momento, por qué explota ahora. Yo creo que es muy interesante el momento que, que vi uh -huh. en Chile y, y por eso también eh, surge la inquietud de hacernos parte de este congreso, y exponer tanto lo, lo que vemos como comparar con, con otros países. Eh, obviamente Piñera no es, es parte del problema, obviamente no, no favorece que él representa justamente una clase empresarial que, que hoy en día está muy entera de juicios. Y que la ciudadanía se ha denunciado yo creo que forma muy fuerte y más allá del ámbito de la educación. Eh, cuando tú tienes protestas muy masivas, al igual que no la ha en la educación, con la defensa de la Patagonia. Eh, con el matrimonio igualitario, eh, con un montón de temas, tú te dices acá la sociedad está viviendo un cambio, un modelo que trasciende con mucho el sí. tema de la educación. Sí. Eh, sí, claro. ¿Y que, por qué ahora? Yo creo que conversábamos no. antes con Catalina, yo creo que realmente ahora estamos viendo una transición en Chile. Eh, siempre se habla de la transición como la transición democrática desde la dictadura militar en el año 90, eh, pero nosotros creemos que realmente ahora, realmente estamos viendo una transición. La gente ya no tiene el miedo a la represión que tuvo durante la dictadura, donde hay un sistema, también un sistema político, que no te permite hacer estos cambios por temas constitucionales, eh, por temas de quórum, por temas del sistema electoral, eh, pero que tampoco nunca fue forzado porque la gente tenía mucho susto de plantear los temas y hacer cambios. Bueno, eso hoy es lo he desarrollado y se ha demostrado con mucha fuerza. Es un tema, y en eso puede que, que, que se haya una, una simetría Es un tema generacional de que la generación de nuestros padres Tenía otros recaudos a la hora de, ¿no? Otros miedos, otras preocupaciones Que nuestras generaciones ya no, ya no los incorporan, ¿no? O sea, nosotros, ya la historia Capaz que ustedes son un poco más cercana Pero nosotros ya la historia de la dictadura La estamos empezando a ver con una distancia temporal, ¿no? De decir, bueno, pasó hace 25 años, ¿no? Estamos... Yo creo que la generación nuestra no carga con el miedo que y, y muchos de nuestros adultos cercan eh, y que le impidió siendo teniendo ideales tal vez muy parecidos eh, no, no atreverse a plantear las reformas, que ahora ha explotado eh, con el agradante tal vez de, de un gobierno y, eh, que se ha demostrado improvisando en casi todo eh, y que representa precisamente una clase de política y empresarial donde los negocios y la política están en el mismo lado y el poder se concentra en un puñado de personas que eso bueno, ha agravado también el problema. Y eh, una represión policial que ha sido impresionante. Y, y, y lo otro, el tema importantísimo, que el movimiento estudiantil hoy cuenta con entre un 70 y 80% de aprobación ciudadana. O sea, está en el fondo, la clase, la clase política en este caso, contra la gente. ¿Y por qué prendió tanto? Nosotros creemos que es porque la gente ya está hasta aquí. Si imagínate, en Chile está en un promedio la gente endeudada en un 300% de su sueldo. La deuda en Chile es increíble, una desigualdad. El otro día yo vi unos datos, el 50% de Chile vive como, como se vive en, en un país... ¿Ah? ¿eh? No, no, no. Ponte todo en costa de marfil. O sea, lo que ha pasado en Chile, este periodo neoliberal es tan grande que ha hecho mierda a la clase media. En Chile no hay una clase media. Todos se están empobreciendo y un 10% se enriquece, pero brutalmente. Entonces, esto del Chile del país a seguir, no, no. No, no, no, no, no. Eh, yo puedo agregar algo así sí, un poquito o... de, ¿sí? de... ¿Cómo darle la bienvenida a Andy Morales? Andy República Morales, Dominicana. República Dominicana, y bueno, eh, con la intervención tuya, Juan, ya lo, lo presentamos a él después. Bueno, gracias. Eh, yo lo que creo que los chicos dicen, y bueno, están Uruguay, Chile, Argentina, y toda Latinoamérica, eh, los años 70 fueron un momento bisagra en nuestra historia como pueblo, porque fue un ataque muy sistematizado, de un ataque directo a a la unión que se había generado, a la fuerza social que se había acumulado, porque más allá de estos 200 años que, que tenemos, entre comillas, entre unas con diferencias mayores o menores en cada una de las independencias que tuvimos en nuestros pueblos, eh, yo creo que el ataque de las dictaduras no es solamente una revalorización de los derechos humanos, sino que es una memoria y este materialismo histórico que nos hace nuestra historia como pueblo. Nuestros compañeros, o nuestros que podrían ser nuestros padres hoy por hoy, dejaron su vida por una causa, por una causa justa, por una causa social, o que de alguna manera ellos consideraban que era la causa o era el momento o para proceder de esa manera. Y yo creo que estos cambios que estamos hablando, que, que se están dando en todo, a todo nivel latinoamericano, y esta integración y esta unión de los pueblos, tiene que ver con esto. O sea, con esta, con esta patria que soñó Bolívar, con esta patria que soñó San Martín, con esta patria que soñó Artigas, o sea, estos grandes patriotas latinoamericanos, porque ellos no, no eran argentinos, ni, ni, ni... eran latinoamericanos. O sea, pero cuando nos pensamos, a nos cuesta realmente cerrar el concepto latinoamericano como hermano latinoamericano. O sea, esta gran patria, con nuestras fronteras, nuestras propias contradicciones que tuvimos en la historia, nuestras propias luchas entre los pueblos... Eh, creo que también tiene que ver con estos gobiernos democráticos con tintes más populistas que han surgido y que tiene que ver también mucho con la gente como, como nombraban los chicos, estas reivindicaciones como el matrimonio igualitario o sea, en Argentina el año pasado se llegó a una conquista histórica, o sea, en cuanto a la legalización del, del, del matrimonio igualitario, o sea, la unión no es matrimonio porque bueno, por todas las luchas, digamos, todas estas cuestiones de forma que conserva la derecha eh... Y bueno, y otras eh, políticas eh, sociales, o sea, se empieza a hablar de, de políticas sociales nuevamente, no políticas meramente comerciales, sino que las bases están volviendo a tomar protagonismo, los trabajadores en sus reivindicaciones, los estudiantes hoy por hoy, y esto se ve y se transmite es un germen. O sea, yo creo que estamos en un momento histórico, que estamos en un momento que va a ser una bisagra en la historia latinoamericana, y que bueno, yo creo que los chicos y yo, digo, no podemos quedarnos en nuestras casas mirando cómo pasa todo. O sea, creo que es el momento de, de hacer algo realmente y de empezar a planear estrategias, a entrar en discusiones, en este intercambio de realidades y de experiencias que podemos tener acumuladas cada uno en nuestro lugar. Eh, y bueno, o sea, básicamente eso, para dar un poco el paso y no, no ser tan eh, extensivo. Bueno, uh, eh, yo quiero, para <risa> introducir a, a Andy Morales... Eh, bueno, un poco, eh, yo veo esto en, en esta cuestión de que, claro, it, it va mucho también en el fin de la educación, ¿no? El, cuando, cuando responde a un fin colectivo y, y, el, y el problema que ataca es un, es, un, es un foco que tiene que ver con, con, con el total de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, eh, me parece que nosotros ahora estamos como eh, vagamente haciendo... ...disfrutando de un, de un momento... ...donde la izquierda... ...está en nuestro país... ...está marcando... El, ...la agenda política ¿no? Por ejemplo... ...en este congreso que ustedes están haciendo... ...tienen en este momento hablando al, al canciller... Almagro ...que está sentado acá en, una, en uno de nuestros salones... ...y esto habla también de cómo... Eh, ...todo este, este movimiento ahora... ...viene más apoyado por una cuestión... ...que se gestiona desde, por una política pública... ...y cuando se gestiona una política pública logra drenarse hacia las diferentes capas de, de una sociedad, ¿no? Cuando no tiene ese respaldo, por lo general queda en esto, ¿no? Que queda compartimentado el, el objetivo de la educación, eh, no, no responde responde a los más privilegiados, a los que tienen más. Y bueno, ya sabrás que un poco estamos hablando de esto, ¿no? De la mercantilización, mercantilización de la educación, de la, de la educación. Y un poco los compañeros de Chile nos contaban su historia con respecto al A la, a la educación pública que no es que no es la, no que no es gratis. Pública. Exacto. No, partiendo desde, Bienvenido. Tema y desde la óptica, eh, primeramente muy, muy buena tarde a los diferentes compañeros que nos encontramos aquí en el CLAI. Y desde, hablando desde República Dominicana con todo lo que hemos pasado para lograr una educación pública, abierta y democrática. Lo primero que contó mucha sangre. Ejemplo, nuestro mártir estudiantil. ...murió a causa de la tiranía en el año 1970... es Amin Abel Hasbun, un joven estudiante, excelente estudiante... ...entregado a la causa y a que todo lo que ha venido pasando en el mundo. Creemos que la integración que se ha dado, eh, todo lo que ha conmovido... ...y a nosotros en particular, en República Dominicana... ...el llegar aquí, la realidad nos conmovió, fue el caso de Chile. Y la bandera que hemos traído aquí de lucha es eh, el caso de que la educación no puede seguir siendo un mercado la educación no puede seguir eh, los imperios controlando eh, los imperios a través de marcas como se hizo en la pasada campaña de los CLAE. Eh, eh, hacíamos promociones con diferentes tipos de marcas decíamos que queremos física eh, matemática con diferentes tipos de marcas comerciales que nos venden entonces tenemos ya que reunirnos más unificarnos regionalmente hacer más una integración real de qué es lo que queremos como pueblo, y no solamente la unidad, porque quizás vemos el caso, bueno, Chile, está pasando en Chile, y como hemos cantado, hemos coreado en las calles, muchas personas nos quedamos viendo lo que pasa, pero no vemos el trasfondo, tanto, porque vemos el caso de Chile nacional, y es una gran mentira, esto es internacional, porque hoy va a pasar en Chile, mañana va a seguir pasando en todos los otros países, mañana va a pasar en Argentina, y va a pasar en todo el resto de Latinoamérica y en el Caribe, en el cual pertenecemos nosotros que hemos venido hasta acá a denunciar todo lo que pasa. Si ustedes se dan cuenta, en lo que pasó en los OMC fue esto. Esto empezó en la Organización Mundial del Comercio, donde a nosotros no se nos dejó exponer lo que presentamos. Si ustedes recuerdan, los carteles que tuvimos que sacar en la Organización Mundial del Comercio la Barra de Estudiantil, porque no se nos dejó de la propuesta que llevamos a nivel de educación, a nivel internacional que se propagara, sino siempre la censura y no se hacía lo que se debía hacer. Los países que estamos en vía de progreso, de, de los países progresistas, Que todos lo vemos de esta forma Y queremos que sigan siendo así No podemos seguir bajo el chantaje De grandes empresas, de grandes mercados Que quieren volver la educación Que salga del bolsillo de los más desposeídos. Pero no solamente de que salga del bolsillo de los más desposeídos, Sino que los desposeídos no reciban el pan de la enseñanza Solamente queremos que los burgueses se preparen Que los hijos de machepa Como se dice en mi país No tengamos acceso a, a una educación Que no haya la, la educación La educación pública realmente Que cada sector, que cada claque eh, que podamos en, en la casta, no sé cómo aquí de, de diferenciamos eh, las la clases sociales, sino solamente los lo poderosos mandan a sus hijos donde quieren y nos y no trazan planteles. ¿Y qué quieren hacer? Que los hijos de Machepa, ah, cojamos crédito. Pero que los hijos de Machepa no podemos coger crédito, porque no tenemos con qué demostrarle a ellos, nos quieren meter en un buro de crédito, tú no califica, eh, el hijo de, de Juan Pérez, por decir un nombre, ese sí califica, porque el hijo de Burgués... El hijo que nosotros que queremos que sí se prepare. El hijo que tiene que dirigirlo desde una nación. Entonces ya hay que, hay que parar, pero hay que llevar la voz constante de que en cada país que haya una embajada, de cualquier país de que suceda el problema, haya una protesta constante. Y que el mundo sienta que la Oclae y que los estudiantes, como se dijo anteriormente en la, la conferencia que participamos, que no somos el futuro, sino estamos estamos el presente y vamos a defender a los estudiantes donde quiera que se encuentren. Y esto lo debe saber tanto las autoridades, la máxima autoridad de de Chile, de ese gran país de que los estudiantes ya estamos cansados de que nos cojan de chantaje, de que nos vean como tontos, como bobos y que crean que vamos a repetir conceptos, nosotros vamos a llevar propuestas contundentes en cada una de las embajadas, en cada uno de los países que nos encontremos sobre, sí, cómo no. sobre el chantaje que tú dices y la censura nosotros estando aquí nos dimos cuenta que la censura de la prensa y, y, y, y su aparato ideológico no es solo en Chile nosotros pensamos que no es solo en Chile Para vale, un dato, hace pocos días se tomaron los estudiantes, Chile edición, un canal nacional. ¿Qué pedían ellos? ¿Un minuto diario? ¿Un minuto diario? Para mostrar lo que en verdad pasa en la educación. Uno va a las marchas y es increíble. Tú veías a la gente marchando alegre, etcétera, y obviamente pasan. Hay barricadas, hay encapuchados, pero de la lo muestra no como el 1% que es, como el 100%. Eso es todo lo que hay. Y nos hace ver a nosotros como los 400.000, independiente que yo apoyo en la violencia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando... De que a los mil nos hacen ver cómo que estamos haciendo eso. Está bien, pa eso pasa. La prensa tiene que mostrar lo que pasa, es verdad. Pero que lo muestre en la medida... Eh, o sea, en la precaución, en lo que sucede. ¿ya? ¿Por qué no muestra, por ejemplo, la asamblea ciudadana que hacemos? ¿Por qué no muestra la actividad que hacemos todos los días? ¿Por qué no muestra la creatividad que nosotros hemos desplegado? Hemos desplegado una creatividad tremenda. O sea, hemos hecho thriller por la educación, se hizo una radio, se han hecho... Yo, yo estaría hablando tres meses aquí de todas las cosas todo más puesto de energía y la ciudadanía así lo ha captado pero la prensa no porque la prensa también está metida en esto y ahí nosotros también queremos hacer una denuncia fuerte la prensa no está no está informando han habido denuncias desde otros incluso prensa extranjera hacia Chile ¿ya? eso es súper importante sí, la prensa juega un papel clave ¿no? sí. El... tengo entendido que en este minuto paralelamente se está desarrollando un taller sobre criminalización eh, yo creo que hay una criminalización muy grande por parte de la prensa eh, de forma descarada, en TVN, que el canal estatal de Chile incluso se vio involucrado, tuvo que ir al, al Consejo de Ética, puesto que cada vez que se refería al movimiento estudiantil le acompañaban detrás en eh, una imagen de eh, un joven encapuchado haciendo desmanes. Por lo claro. tanto, tuvo que ir incluso al, al Consejo de Ética. Y eso, en parte, por, claramente por el poder que tienen los medios, que al final crean la realidad para, para gran parte de la gente que tampoco tiene acceso a medios independientes que por hoy se están alojando más que nada en, en internet. Eh, pero la prensa escrita de mi país, eh, además de que pertenece a un grupo muy cerrado, el grupo Copesa, donde es están, eh, <coughs> que también tienen las mismas vinculaciones, es parte de la misma elite, y finalmente no hay independencia en los medios. Hay medios... O sea, políticamente también las líneas editoriales son... Hay un espectro muy grande que no está o sea, resultado. Y otra cosa, hace pocos días fue escandaloso porque descubrieron que el gobierno había mandado un encapuchado falso que resultó ser, un, resultó ser policía. O sea, ese tipo de cosas estamos viendo en Chile. En Chile me, a mí me asustan las prácticas casi dictatoriales que está tomando el presidente. O sea, infiltrados en las marchas, en las movilizaciones, escuchas telefónicas a compañeros, a dirigentes, a, a diputados. eso sea, esto es serio. Y yo me atrevería a decir que en toda América Latina... Eh, bastante parecida a la prensa, no sé, pareciera ser así el tema del miedo, en varias partes eh, no sé, claro. ha sido muy ocupado eh, como te decía antes ha sido un tema sensible en Chile en parte como herencia de la dictadura y yo creo que ha sido la gran carta que ha jugado el gobierno en esto presentar este movimiento que es un movimiento esencialmente pacífico pero con mucha fuerza y mucha decisión eh, como los jóvenes que solo quieren hacer desmanes y hacer vandalismo Ha sido la carta, la carta del terror y lo que le ha permitido llegar a, a, lo, eh, a, lo a la calle con mucha fuerza, con una represión desmedida, eh, tratando de criminalizar todo esto. Sí, mira, en eso yo puedo acotar un poco con respecto a lo, al panorama que se, se vive en Argentina. Hoy por hoy eh, el gobierno actual, el gobierno de Kirchner en su momento, de Cristina Fernández de Kirchner, y no por mera obra de ellos, sino porque realmente hay muchos organismos de derechos humanos y de y organismos sociales que están eh, pujando por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales. Esta ley, básicamente, como para resumirla, es un ataque directo a los monopolios de información. Hoy por hoy, en Argentina, el Grupo Clarín, El Grupo Clarín se llama así en Argentina y tiene otro nombre en Chile, tiene otro nombre en Uruguay, tiene otro nombre en cualquier país que se encuentre. Son grupos que están a favor del capital y son los actores políticos y sociales generadores de esta opinión pública, de la conciencia. O se por ahí nosotros, prendemos la televisión, vos ponés TN, que es el canal este Todo Noticias del Grupo Clarín. Eh, violencia, muerte, robo. Eh, jóvenes a mí me televisión los otros medios digamos eh, colectores eh, los jóvenes están perdidos en las adicciones los jóvenes no hacen nada los jóvenes consumen nada más son tan dormidos son giles mal, mal, maleables, manipulables influenciables es real o sea hoy por hoy estamos atravesado el capital la sociedad de consumo nos atraviesa atraviesa todas las cúpulas de hecho nosotros que hacemos trabajo eh, social comunitario o sea, psicología social comunitaria, que después sí. da para otro, otro sí. programa entero, en realidad, ese, claro. ese abordaje. Vemos que, por ejemplo, una persona que vive en una casa de cartón, le, le fuimos a preguntar en una encuesta que hacemos de abordaje eh, social, o sea, para conocer un poco cómo es, el, cómo es la, la idea o cómo es la, el pensamiento general de la gente, decía que su prioridad era tener una televisión de 20 pulgadas. Tremendo. Sí. O sea, no piensa en una cagada, o quiere sentirse, o sea, ya la subjetividad y la identidad pasa a ser condicionada por el mercado. O sea, el y deseo, no por la necesidad, el deseo, el deseo, digamos, el deseo en sí lo que te mueve y te moviliza a encarar la vida está condicionado por el mercado, el deseo de consumo, mmm, sumergiéndonos en una apatía total, propio producto de <risa> toda esta <risa> estrategia del capital de desorganizar. Yo creo que sea una necesidad de consumo, no está sea, escuchando. Es una necesidad de sentirse parte de Exacto, de pertenencia. Claro, pero por eso, por eso el deseo pasa a ser el consumo. El deseo, el deseo sí. en el sentido de el deseo sexual, el deseo de, de querer realizarse personalmente, el deseo en general. O sea, esto lo traigo como relación como para saber de que, por ejemplo, Uruguay también quiere llevar adelante la discusión acerca de los medios, o sea, de la información, de cómo se maneja la información. De hecho, ahora para el 7, 8 y 9 de, de septiembre se espera el, el ELAC, que es el Encuentro Latinoamericano de Comunicación. Que va a ser la sede creo que también Montevideo, está trabajando en eso. Eh, y bueno, o sea, creemos también que la comunicación y por y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en estas estrategias del capital. Y, y eso es importante, su regulación y entrar en la discusión de, de, de, de estos. Estás escuchando Radio Fuga.